...provincial. Eh, Rodrigo Cadenas, buen día. ¿Cómo te va, Rodrigo? ¿Qué tal, Juan Buen día. Bueno, eh, están en conformación los consorcios camineros, que es esta herramienta que anunció el gobernador en, en su discurso legislativo del primero de marzo. Contanos de qué se trata exactamente, cuán avanzado está este andar... Bueno, se trata de un anteproyecto de ley, digamos, para justamente la, la, la creación de estos consorcios camineros, la idea es darle eh, el marco, digamos, legal, por supuesto, para que pueda, eh, a través de esta ley, este, generarse esos consorcios que no es más ni menos que eh, la sinergia entre lo público y lo privado, verdad o sea que eh, este tanto el Estado como el privado pueda Este, tener la herramienta de este, generar este tipo de consorcios que tienen un fin específico este, y claro, donde básicamente se, se trata de la conservación y, y, y el mantenimiento de todos los caminos en la red terciaria. Bien, es eh, bárbaro lo de la sinergia privado estatal y demás, pero eh, ¿hay presupuesto ya garantizado para esto? Bueno, el Estado hoy, este, y, y esto lo lo gestiona este, Vialidad Provincial eh, a través del 8% del impuesto inmobiliario básico se da eh, eh, fondos para el programa de mantenimiento de la red terciaria, que es un programa que está en cabeza de los intendentes, donde año a año este, hay el, este, este presupuesto asignado, digamos, y que tiene que ver con eh, las tareas que cada municipio realiza en su red terciaria, es certificado y luego abonado, por este programa este que tiene fondos de, de, que vienen de, de, del impuesto inmobiliario e, e, eso hoy es, existe funciona muy bien en la provincia bueno la idea es además de, de esa herramienta que hoy tiene el municipio y los productores por supuesto para, para mejorar la, la, la productividad de la salida de la entrada digamos el, el uso del camino se tenga una herramienta más que vendría a ser esta este uh -huh. donde habilita la posibilidad de este generar consorcistas que que a su vez también puedan poner este recursos eh, este eh, dinero bueno fondear un poco eh, lo que lo, lo que demanda digamos los caminos que claramente es conocido que nunca alcanza entonces hoy por hoy este si bien esa herramienta del programa de reterciaria es muy buena bueno siempre sabemos que que que los presupuestos son acotados y entonces eso hace que Este, por ahí el, el, lo que siempre se necesita un poco más y entonces en esa búsqueda eh, el gobernador que propone esta nueva herramienta para que el, sea tratado como una nueva ley donde poder apoyar todo esto y dar las garantías a las partes por supuesto de que esto tiene tu marco de una forma este para, para que eso pueda ocurrir y eh... ¿Qué tiene que ver con este desarrollo? o En todo caso, aclarámelo, si es parte de la misma idea potenciada o tendría que ser otro tipo de proyecto, en la gestión que está haciendo el gobernador con el Ministerio del Interior, sobre todo con Diego Santilli, para que le traspase a la pampa la potestad de afrontar el mantenimiento o, o la incluso el, el arreglo de las rutas nacionales, por supuesto con una guita, porque si no es imposible, pero eh, ¿es, es ¿esto forma parte de, de lo mismo o no, van por carriles separados? No, no, van por carriles separados porque esto es la red primaria o, o terciaria, bueno, cada uno la llama caminos vecinales, digamos, entendemos que eh, este programa o esta, este, este proyecto de ley apunta a la red terciaria. De los municipios bien los y... otros son gestiones para poder este la provincia invertir en una red nacional este que de otra manera es imposible y, y, y, y no tiene la forma si no es a través de un convenio además poder invertir recursos provinciales en una red que no le corresponde claro. en el caso de las rutas nacional uh -huh. eh, si tuvieras que calificar la situación de la red terciaria cómo lo harías en la pampa. O, o, Yo, o si quieres eh, dividido eh, por, por zonas, seguramente hay hay zonas que están peor, no, a ver. Eh, hay hay claramente este la provincia es muy heterogénea, tenemos situaciones muy diferentes en lo que refiere a, a obviamente condiciones del suelo, este a materiales viales, digamos, en los caminos, como las condiciones climáticas y eso hace que muchas veces se vean eh sea muy diferente lo que es el oeste pompeano el sur este, o este el, el norte, o sea, claramente son este, problemas distintos. Lo que sí te puedo decir es de que el programa de la red terciaria Vialidad participa, obviamente como todas las Vialidades Provinciales del Consejo Vial Federal, y ahí uno da cuenta de que la red terciaria eh, es una red, por lo general, ex, es mucho más extensa que la red asfaltada o la red de tierra, digamos, de rutas provinciales que puedan tener cada provincia, y... En la, en la provincia de La Pompa damos por general el ejemplo de tener un inventario claro de cuáles son los caminos que pues, forman parte de la red terciaria, cuántos este, kilómetros tenemos, eh, están este, clasificados en, en su importancia en A, B o C, y tiene este programa de red terciaria que le asigna fondos, con lo cual este, lo que da, y esto es la vida misma, eh, uno desde lo técnico y vial lo que dice es el recurso, tiene que estar, así sea poco o nunca alcance, como decíamos anteriormente, mm. en eh, eh, eh, lo que tiene este programa de red terciaria es que de manera interrumpida se viene llevando adelante año a año. Entonces, el recurso siempre está ahí, los municipios siempre lo pueden poner. Entonces, eso hace que un camino nos abandone, que es un poco lo que hoy vemos en contraparte de la red nacional. Por eso todos los, los técnicos, obviamente, que vemos con esto un, mucha preocupación, porque cuando uno abandone el camino después, la inversión es mucho mayor para poder recuperar un estado de transitariedad. Bueno, esto mismo le decimos a los intendentes, mismo, este, promovemos con el programa de red que es que se abra el camino, que, se, que, que, que si el camino está seco y no de humedad, bueno, se puede hacer un desmonte para el día de mañana cuando haya eh, la humedad, este, se pueda trabajar mejor el camino y que no se abandone que se haga un alteo, que se haga un repaso, que se haga un agobelamiento. Bueno, Estas son todas las prácticas que se llevan adelante con este programa que, que decíamos anteriormente y que por eso digo que el estado de la red obviamente siempre le falta, nunca alcanza, pero en líneas generales es bueno y, y, y, y tiene diferentes problemáticas en, en, en, lo, en lo que es la región. Por lo general se trata de eh, levantar la rasante, significa que el camino cuando llueva no se corte. Ese es como el, el, el objetivo principal que, que tienen los intendentes y que, bueno, claramente este programa viene a alentar. Y esta nueva herramienta, bueno, va a dar la posibilidad de que otros puedan participar de las decisiones, que puedan participar de los programas y, que, y, y qué hacer, dónde hacerlo. Entonces, de esta manera, involucrar a, a los interesados en... En, en, en el mantenimiento del día a día que hoy le, le cae solamente al Estado. ¿Les gustó a los intendentes, a las intendentas la, la idea o, o todavía están ahí explorando? Sí, ¿sí? ellos llevaron una, una, todo el, el, digamos, el anteproyecto, obviamente será se un ida y vuelta este para también tener y recoger que de cada uno de ellos que son de, los, de las 10 regiones que está distribuida el, la provincia digamos en la temática y, y bueno tener un ida y vuelta para poder mejorar esta propuesta y obviamente más allá de lo que haga el legislativo. Y Rodrigo, recién me, me decías, resumo yo eh, toda tu explicación con precisiones, bueno, el, los caminos de la red terciaria están buenos en general en la provincia. Si te hago la misma pregunta respecto... Está mantenido. Bueno. El... Sí, sí, están vivos. Vamos... <ríe> por claro. Claro. Y si te hago la misma pregunta respecto de las rutas nacionales, ¿cuál es la evaluación? Bueno. Esto que te decía desatender por completo, de financiar es realmente un, un problemón porque es eh, lo que claramente se puede explicar de esta manera, o sea, si usted abandona por completo en su casa y le le, le, le tiene humedad y no le, no, no le da boquilla y luego toma la pared, luego toma el piso y cuando quiere dar cuenta en vez de haber, haber arreglado una gotera, tiene que arreglar la pared, el piso, pintar nuevamente, bueno, eso Es lo que lo que nosotros vemos desde el punto de vista técnico-vial. Cuando uno no hace las intervenciones de, de de menor costo, digamos, en el momento que lo tiene que hacer, luego lo paga más caro. Y el, el, lo que vemos hoy son dos años de este cero peso en la obra pública, cero peso en la red nacional, y claramente eso nos va a llevar a que el día de mañana tengamos que hacer obras cada vez más caras. O el Estado Nacional está haciéndose cargo de lo que está dejando, tenga que hacer obras cada vez más más caras que las que no se hicieron en el momento adecuado. Rodrigo Cadenas, muchas gracias por el contacto y si queda algo por agregar, te escuchamos. No, no, por favor, muchas gracias por difundirlo y, y bueno, estaremos en contacto. Rodrigo Cadenas es el presidente de Vialidad Provincial que acaba de poner en marcha esta idea que el gobernador lanzó en su mensaje legislativo del 1 de marzo, la creación de consorcios camineros para afrontar, en este caso, la red terciaria de caminos.